Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba mini の a l 家 a Scott、en s c o t e e su espalda llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla. Mientras que el retrovisor decía: Ve de que pantorrillas, llovi un poco más. Con、las diez con cuarenta, zigzagaba en reforma. Me dijo: Me llamo Norma. Mientras cruzaba las piernas, saco un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo: Por un tipo. Se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse. Le dije: Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. どうせ、あなたはあなたはあなた Ando Y besando a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla, l o sé por s u fallar. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado con el espejo empañado. Me dijo doble en la esquina: iremos hasta mi casa. パーでテキーラ、de qu Veremos qué es lo que pasa。 Sufro que no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Como se sufre a ambos lados de las clases sociales. Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo: Vente conmigo, que sepa, no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. デ e ティアケヤノチェイヨシュ e l l a n o c h e ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las ンエ e エ e エンエンエン お母